Y entonces ¿qué Hola, hacemos? Abuelo. Hola, Río, ya saliste por la radio, ¿no? Bien. Sí. Perfecto, entonces podemos seguir ahora. Chas. Yes. Bien. Bueno, y así damos comienzo a la otra oreja de hoy. O feliz una otitis de derecha. La otra oreja zapatista.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 Ay topo, guarda el hocico, que quien te busca verte no puede Ay topo, tú no te marches, en esta casa vivir te quedas Ay topo, guarda el hocico, que quien te busca verte no pueda Ay topo, guarda el hocico, que quien te busca verte no pueda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 yezithuba mfuno thetsana hello baby dance kasi yezithuba mfuno thetsana he man fi the kasi so le singa boni tombe iya se goli asana mm -hmm. ni khana mba mala na ngela lana then friends haunt me i'm slow mm -hmm. i'm shining high and i'm shining smile lomtwa now yaba baba now take my hand bazange kokulinda baba mbalwa mina isala pants and i'm singing like gasing kunu thandolwa Isiyo yako yatalalwamina ngazo yangfabu yatsip so I may be crazy don't find me but say I'm just close it up I'm gonna find us on delete today I'm enough on my I'm enough on my knee Kiyasi tani sitosako ndo mfita manoni yo Kisi yo mbali kunjuna Yesu tele munsipwa kwako Oh but however nice i can't accomplish tell me that's all that you living here in the taxi the trouble is that the night is all i'm back then i'm singing like i've been for you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 Moe Horizon, nuestro horizonte Remember Tomorrow de Asia Sí, ahí está De los países arábigos, en resistencia Por la otra oreja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 El amor es por vellino, de pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. vio como por encanto entró el amor consumanto como una tibia mañana al son de su bella Diana y sobre todo al jazmín volando cual será fin al cielo le puso arete y mi hija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 En Mar del Plata, conséguelo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribienos a otraoreja.gmail.com La jirafa es una vaca larga. La otra oreja marplatense.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 No escuchaste, te lo digo de vuelta. Eh Marcia también está también está escuchando el programa Violeta, Marian Carlos, eh, eh, Carmen Capdevila desde eh, desde Nouken dice feliz primavera. Celebremos que podemos disfrutar la buen programa Salud, la Carmen. Eh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 como dijiste, Río. Basta de mensajes. Basta de mensajes. Bueno, está bien. Listo. Eh, hoy sí. hoy obedezco, ¿no? Este, bien. Y y en esta otra oreja malplatense estamos con una invitada. ¿Cómo le va, Vero? Hola, ¿cómo estás? Eduardo, muy contenta de estar acá. Eh, sos la primera invitada en en vivo de, en esta pandemia. Wow, em eh,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 va un resplandor se ha asal... Un milagro y tanto se escondió en la cruz y el acero y su cielo se volvió a neblu rangaró dónde están rangaró cuándo será cuando el tiempo podrá redimorar de mi esencia Un silencio de breve estar todo insinuaba una verdad Dar su encanto ofreció un milagro y tanto se escondió en la cruz y en la sien y su cielo se volvió a neulo Ragnarok ¿dónde están Ragnarok cuándo será cuando el tiempo dejará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 del tiempo no se meha morir no se meha albian Estás escuchando según la otra oreja. Ahí desde Candombe estamos escuchando de Vero Rosas eh y mm, ¿te gusta algún algún ritmo en especial, algunas músicas en especiales? Eh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 Y hoy decretaron que se terminó la pandemia aquí en Argentina y estamos esperando que decreten que se acabe la inflación. Claro. No, es este es que es fácil decretar, decir listo con una palabra y ya está, pero Ojalá no es tan fácil todo. No, no es tan fácil. No. Bueno, yo creo entonces que no. escuché unos modas la música, ¿eh? Arde corazón, Perónica Rosas por lo la otro lado. Expansión, un mensaje de otros tiempos, mis labios te dibujó. Reclamaba una sentencia para aliviar el dolor. verdad vicios rostros desganados de este tiempo sin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 De tus piel rajados de tus melodías de tus fantasías de tu incienso quieto de tus ojos claros de tu historia alada irse por ti me desconocí irse por ti me desconocí me pecí las trenzas agarré mi ropa me dormí descalza me aferré a tu boca me animé a la vida y a la poesía de que de ser tuya para ser por mí me reconoci y ora estoy en el camino buscando el amor y el desatino hoy descubro un ángel nuevo que guia mi parecer soy mujer completa vacía y repleta llena de ilusiones llena de temores de incongruencias su del tiempo que soy su caricia y pregón arrebato y canción su del tiempo que soy Gato y canto Me piten tu arte, me arme por partes Me miré al espejo y mi despellejo Me senté desnuda en la acera dura Lloré en mis entraňas Me ahogué en ti Me sobreviví Me ahogué en ti Me sobreviví No por cua pena me acaricio poco me consedo pena me seduz con poco me suelto a la vida su esencia lenta y hoy bailo de estuda sobrando que no soy un camalion yo estoy en el camino buscando el amor y el resto a ti hoy descubro un angel nuevo que guía mi par esta soy imperfecta vacía y repleta llena de ilusiones llena de temores de incongrua Soy del tiempo que soy soy tan triste pregón arrebaté cantor soy del tiempo que soy soy tan triste pregón arrebaté canción alegría pasión y tanto tanto tanto más estás escuchando desde la otra oreja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 Vale, gracias a vos por la invitación. Este, gracias y bueno, me pasé muy bien. Empezamos con tu versión de Hasta siempre. Bueno. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Lara. Aprendimos a quererte des de la histórica altura donde el sol de tu bravura da tarneta para verte aprendimos a quererte a ah, y aquí mandante take a bow tu mano gloriosa y fuerte frente la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte y aquí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 mesur kër nukë omënvisërë, këttantрон itë grup njërë vëgu kër du lordesh 56 se kmopel kupë një fr ушetinnene dë bolësusë reagend emësërë, semërë fo rši Tu brazo libertario y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante que va a seguiremos adelante ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre comandante oreja